Esperamos ya la, la, el contacto de Plinio Que está ya en contacto Pero la, la comunicación en sí Les decimos mientras tanto Que nos pasaron Que en la biblioteca de Mesa 3 En Garzón y Propios El sábado 13 de abril Empiezan empieza los talleres de cooperativismo Origen y significado Cooperativismo en el Uruguay Historia de Fuguam Y Mesa 3 Empieza el sábado 13 de abril De 16 a 18 horas, abierto para todos. Bueno. Después de mensajes, yo agradezco a todos los que me mandaron: Molina, Freda, Córdoba, Ernesto, Roca. Es una lista. Roca, sí, después los lo ¿no? vamos a leer este, los que se puedan. A todos los que mandaron mensaje, les agradezco muchísimo. Ya tenemos a Plinio, ¿eh? Muy en, bien. en línea. Está con otro no, nombre su imagen, pero sabemos, lo vemos que es Plinio. <risa> buen, día, buen día, Plinio, Plinio bienvenido. bienvenido. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Para Ángeles un buen día especial porque yo sé que es su cumpleaños. Muchas gracias, Plinio. Muchas salud y felicidad, Ángeles. Muchas gracias. Bueno, Plinio, eh, acá estamos en un montevideo con lluvia intensa desde hace un buen rato y de alguna manera queríamos entrar, y vos nos proponías hacerlo, eh, este contacto semanal contigo eh, con lo que ha vivido Brasil el fin de semana, ¿verdad? O lo que no ha vivido que también. No ha vivido. Eh, al cumplirse 60 años del golpe militar precisamente en el fines de marzo, Del eh, 64, eh, ¿qué ha pasado? Y bien merece, eh, surgen distintas reflexiones en torno a ese aniversario en medio de un Brasil gobernado por el PT, con aliados, con Lula como presidente, ¿no? Sí, Hernán, bueno, yo creo que la, la noticia de la semana es la no noticia, ¿no? Porque en el primer de abril, Brasil completó 60 años del golpe militar. que es un golpe que cambió de manera muy profunda la historia de Brasil, el Estado brasileño, y yo creo que está dentro de un contexto histórico de cambio en toda América Latina. Pero por la primera vez no hubo conmemoraciones, ninguna, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por los militares, ¿no? Esto pasó en silencio total, la primera vez que los militares no hace nada público, ostensivo, en enalteciendo el golpe, porque lo hacían de manera todos los años, aún después de la de la democratización del país, y la izquierda también lo hizo. El PT convocó un, un, una manifestación protocolar, mi hija que estaba en Sao Paulo, que, que vive en Sao Paulo, fue para ver cómo lo que pasaba, y me dijo, papá, una manifestación melancólica, porque no había nadie totalmente infantil Yo le dije, ¿nadie qué? ¿Dos mil personas, mil personas? No, ni doscientas. ¿no? No, y con un discurso totalmente, digamos, rebajado y muy infantilizado. El gobierno Lula prohibió cualquier manifestación sobre el golpe. ¿Prohibió ¿no? abiertamente? públicamente dijo que los ministros no estaban autorizados a hablar sobre el golpe, nada. Pero la verdad es que ocho de ellos se rebelaron, hicieron pequeñas manifestaciones también protocolares. 8 de 38. Lo que preocupa son menos estos ocho pero más los otros 30 y de cualquier manera preocupa el hecho que Lula haya dado este orden, ¿no? Entonces, esto yo creo que demuestra de manera muy muy clara que el golpe está muy mal resuelto. O sea, si no se habla de esta manera el pánico de discutir el asunto es porque el asunto es un gatillo, ¿no? Es un problema no resuelto de la sociedad brasileña y por eso mismo yo creo que es un problema que tiene que ser muy debatido, muy comprendido, no solo en Brasil, pero yo creo que en toda América Latina, que En Chile, Uruguay, Argentina, el, el, la crítica al golpe fue más fue fue más long, lejos ¿no? y en algunos lugares hasta con penalidades a los militares. Pero aún así yo creo que el golpe no está bien resuelto en ninguno de nuestros países porque lo que importa es el cambio sustancial que hubo en el Estado eh, Nacional en la forma de operar de las clases dominantes que no cambió de manera sustantiva. Yo recuerdo, Plinio, por vieja, en épocas de estudiante, en los 70, que llegaba, que no había internet, no había nada, obviamente. Eh, me acuerdo estar en magisterio y recibí, siendo parte del centro de estudiantes, llegaron unas hojitas donde se hablaba, de Brasil llegaron, donde se hablaba de la tortura que se estaba haciendo en Brasil. porque en ese momento se denunciaba que había eh, gente de inteligencia en Uruguay, gente del aparato represivo, que iba a entrenarse en la tortura en Brasil. Entonces había mucho interés por saber lo que pasaba, y cuando vos decís de la influencia del golpe, es a todo nivel. El golpe de Brasil influyó en toda América Latina. Sí, yo creo que el golpe de Brasil marca un cambio importante en la historia latinoamericana. porque la burguesía abandona de manera definitiva cualquier pretensión democrática nacionalista, y por eso se vuelve una burguesía muy autoritaria. ¿no? Este autoritarismo se puede hacer con la mano del, del milico o se puede hacer con la mano civil, pero de cualquier manera el contenido básico es un cambio en la naturaleza del Estado. El Estado abandona... De, definitivamente cualquier posibilidad de construir una sociedad más igualitaria, más autónoma, más soberana. Esto y este que empieza en Brasil en el 64 para meterle un marco, claro que hay otros que vienen antes y que se encierra con con la con Pinochet 73, también para meter un marco simbólico. Esto estos golpes Dividen la historia de América Latina en dos tiempos. Sí. ¿no? Se abandona las, los sueños nacional desarrollistas y se, eh, se, se, se, se profundiza el neoliberalismo. Entonces, esta época romántica ¿eh? que, que Ángeles vivió de manera muy fuerte, que yo viví también ¿no? por la edad, Esta época que nosotros iríamos cambiar la sociedad de manera fuerte, que sería posible una sociedad más justa, ¿no? esto fue abandonado. Sí. ¿no? E y Entonces, esto yo creo que es el significado profundo del golpe, porque si nosotros no cambiamos el Estado, no vamos a lograr enfrentar los problemas generados por el neoliberalismo. Hay que hay que hacer un cambio profundo y en realidad es un cambio que no se hace dentro del marco burgués. Porque en Brasil lo que pasó de manera muy clara en el, en 64 es que la burguesía, que se dividía una parte más democrática, un poquito más nacionalista y una parte ya pragmática y reaccionaria. ella La burguesía se unifica y dice, bueno, nosotros vamos a hacer una alianza con el imperialismo contra el pueblo y este patrón de, de pacto social esto permanece no claro que durante la dictadura no se daba nada al pueblo no y ahora se da unas migajas pero de cualquier manera la esencia del pacto permanece o sea entre aliarse con el imperialismo o con el pueblo la burguesía no no excita claro. y por esto es una burguesía que ya perdió todos los nexos morales con el pueblo y esto es una situación que uno vive en Brasil de manera muy, sí. muy evidente que se nota en la ciudad cuando uno pasea por la ciudad la segregación, pero que yo creo que es común a toda América Latina Exacto, y ese camino de no hablar de no discutir, no debatir ignorar nada más y nada menos que esta fecha, este aniversario y que ¿Coincida el gobierno, los militares, los partidos políticos? Tendría que, tendríamos que preguntarnos, ¿el movimiento obrero no dijo nada tampoco? ¿Los historiadores, digo pensando en la universidad, las universidades, tampoco hablaron? No, en la universidad sí siempre hay gente que va a discutir y que va a meter la, la, la, la, el debate sobre claro. lo que fue el 64, entonces... Todavía hay, pero en la opinión pública claro. el control es total, ¿no? Y este es un problema que es que difícil de, de discutir porque ellos no quieren discutir. Y en realidad lo que pasó es un gran acuerdo, como bien dijiste, entre el establishment, no, el, el poder, digamos Lula, el PT, los militares, Todo esto se acordó de: mira, mejor no hablar de este tema, porque este tema nosotros sí. en realidad no tenemos ninguna solución para él. ¿no? Sí. Entonces, porque la realidad es que nosotros permanecemos en el estado creado por la dictadura militar. Sí. Claro, claro que este estado cambia, él va cambiando. No, él tuvo un momento de, de mucha violencia, un momento de menor violencia. Hay una transición para el estado de derecho. Pero la sustancia, esto es lo que yo creo quiero remarcar, no la sustancia que es un, un estado de segregación social, un estado controlado por la plutocracia en alianza con el imperialismo. Esto permanece sin cambio sí. alguno. Sí, y la transición no terminó nunca. Y si no termina, también está definiendo en qué sociedad vivimos. lo eh, Víctor Licandro, un general retirado uruguayo, de izquierda, que fue de izquierda hasta el último día de su vida, que estuvo preso y demás, decía eso, la transición en Uruguay hace 25 años. La transición no termina. Sigue la transición. Y si sigue la transición, quiere decir que estamos viviendo un poco en, en aquello que fue la dictadura, ¿no? Ángeles, yo diría, yo entendí perfectamente, estoy de acuerdo, pero yo lo lo, lo colocaría de una manera distinta. O sea, hubo una transición. de la dictadura caliente, dura y violenta, para una democracia liberal de baja intensidad. Sí. no Es un cambio que introduce el Estado de Derecho en la ley. Y es un cambio importante, no digo que no sea importante. Pero en realidad no hubo transición de la sustancia del Estado. Claro. El est no hubo un cambio en el, en el pacto político, ¿no?, que... sostiene y que da la lógica del Estado. Entonces, este Estado permaneció un estado plutocrático que se fue cambiando, porque este estado plutocrático en Brasil hasta el 80 es un estado que hacía una política de industrialización, pero después de la crisis del 80 es un estado neoliberal, pero siempre un estado plutocrático, ¿no? Que cambia con de, de acuerdo con los vientos que vienen. se ajusta a la coyuntura del momento, pero siempre un Estado contra el pueblo, para decirlo de manera más clara. Plinio, y vale la pena mencionar en esto, pensando en las nuevas generaciones, y, o quienes no éramos nacidos en el momento del golpe, pero eh, ¿por qué se dio el golpe en Brasil? ¿Estaba eh, en el gobierno, un gobierno de carácter progresista o de izquierda? ¿Brasil iba en ese proceso...? Eh, como pasaba en otros países de, de América Latina o qué fue lo que llevó al golpe de estado simplemente como parte de la estrategia que la región se estaba desplegando, impulsada por Estados Unidos, qué, qué elementos concretos de Brasil jugaron para ese, para que se diera ese golpe yo creo que el golpe en Brasil y en todos los en toda América Latina fue es dado cuando la burguesía tiene miedo de perder las riendas del poder. Uh -huh. Entonces, para allá de Goulart, lo que había en Brasil es un, una gran presión popular que venía de, de los años 30, 40, 50, que se va montando, que nosotros llamábamos de campaña por las reformas de base, las reformas estructurales, no la reforma agraria, la reforma educacional, la nacionalización de la economía, ¿eh? la reforma universitaria, entonces estas eran las reformas que impulsaban eh, el proceso político, mm. y Goulart, bueno, él va, fue Goulart fue ministro de Getúlio Vargas, era la izquierda de Vargas, entonces Goulart llega al poder con esta con este empuje, pero en realidad el, el gobierno Goulart era un gobierno muy ambiguo, porque Goulart en realidad era un hombre del orden, era un hombre de la izquierda del orden, pero era un hombre del Estado Nacional Desarrollista. Mm. Y en realidad el, el nacional desarrollismo llegó a un límite. ¿Por qué? Porque la Revolución Cubana eh, internacionaliza la lucha de clases y los americanos después de la Revolución Cubana organizan una contrarrevolución preventiva. Bueno, esto es un lado. por otro, las multinacionales asfaltaron el proceso de industrialización y querían seguridad jurídica, uh -huh. ¿no? Entonces, esto, bueno, y los latifundiarios que siempre fueron muy muy importantes en el patrón de dominación brasileña también se asustaban con la idea de una reforma agraria uh -huh. más radical. Entonces, esto todo fue depurando y educando a la burguesía. En el sentido de, de, de que la burguesía percibe que para ella es muy arriesgado ceder algo, que ella no puede ceder nada. Fue dolorido para, para la burguesía, fue traumático para la burguesía, pero ella hizo su, eh, digamos, su maturación política y se afirma como, como una burguesía, digamos, durísima, antipopular y sin excitación alguna. Entonces, yo creo que este es el proceso profundo, las aguas profundas. ¿no? Y por arriba en la espuma estaba Goulart, que, es, que era un hombre correcto, pero no era, no tenía claro. digamos, la fuerza que era necesaria para hacer los cambios. Ah. Pero Allende tenía la fuerza, tenía la integridad y tenía digamos, la organización política y de una manera, digamos, a la chilena, mucho más violenta, pasó más o menos la misma cosa, aunque yo no quiera comparar a Allende con uh -huh. Goulart, porque Allende era un hombre mucho más lúcido, de otra digamos ah. dimensión que Goulart. Pero Goulart era un hombre, era un no, un hombre muy rico, pero era un nacionalista, tenía sensibilidad, digamos, eh, democrática, pero en el momento del golpe se comportó muy mal, porque se retiró al tiro, Fue para su latifundio en el sur de, de Rio Grande y después nada más atravesó la frontera y vivió de manera sí. muy discreta y sin hacer muchas articulaciones políticas en Uruguay por mucho tiempo. ¿Esa fue su reacción al golpe? Al, cuando dio el golpe, él optó por no resistir. Claro. Eh, Brizola. que era su cuñado pero tenía pueblo por propio muy muy un, una lideranza política importante y era gobernador de, de Rio Grande do Sul él convocó una resistencia pero la verdad es que el ejército ya digamos que estaba que se creía estar más o menos dividido en el momento crucial se unifica claro. salvo u otro excepción y ya no había que hacer Uno se pregunta, eh, Plinio, también, ¿qué lleva a Lula a impulsar que en los ámbitos del Estado brasileño no hubiera eh, actos de recordación o de reflexión en torno al golpe? ¿Cuál es el temor si no hay una preponderancia de izquierda en la realidad política brasileña, lejos de eso, por lo que analizamos contigo? Eh, eh, ¿Qué era el temor a que algo, una reacción de malestar desde... filas militares que pudieran eh, generar algo de inestabilidad política o, o, o problemas en su interna de, de, de, de, en su espectro de aliados ¿cuál era el problema en hablar de aquello de hace 60 años? ¿no? Yo creo que tú ya resumiste en la pregunta la respuesta ¿no? La verdad es que nosotros estamos discutiendo aquí en la radio que el proceso político brasileño y yo defiendo la, la idea que Estamos en una gran negociación. Hay un gran acuerdo. El acuerdo es juntar toda la burguesía, el ejército y aislar a Bolsonaro y intentar estabilizar la crisis política resguardando esto que sobró del Estado de Derecho. Y en esto hay un acuerdo con los militares. Los militares, digamos, entregan los bolsonaristas, pero quedan preservados. de cualquier tipo de reforma más profunda mantienen todo su presupuesto mantienen todo su, su currículo de educación su filosofía esto todo quedaría preservado bueno, entonces esto es una cosa que explica por qué no hablar ustedes no hablan y nosotros tampoco hablamos claro. y la otra es lo que tú mismo anticipaste Hernán eh, el ministerio de Dula tiene 38 ministros Ocho ministros están comprometidos con el Estado de Derecho. Los otros 30, con el perdón de la palabra, están mamando. Sí. ¿no? O sea, son gente en realidad de extrema derecha, no, no de la extrema derecha, pero de la muy de derecha, que están operando el, el Estado sin ninguna preocupación con eh, democracia, derechos humanos. Esto realmente es un tema que ellos creen... ser bizantino claro. y esto en un país, reafirmémoslo eh, Plinio, lo hablamos muchas veces con Jair Crisque, este compañero del movimiento de, de justicia y derechos humanos de Puerto Alegre que no ha, no sé, si creo que es la excepción, no tengo tan claro Paraguay pero acá en el cono sur por lo menos que no ha tenido ningún detenido ni siquiera una hora eh, por todas las violaciones a los derechos humanos de la dictadura que, cosa que sí con todos los problemas y carencias que vemos en nuestros países, ha ocurrido aquí en Uruguay, en Argentina, en Chile, pero Brasil no ha pasado nada de eso. Sí, yo creo que si, si hacemos una comparación de los golpes, que es siempre hay una cosa muy delicada y que hay que hacerlos nada más de manera impresionística. Sí. Brasil ta, tal vez eh, eh, sea el golpe menos violento uh -huh. cuando comparado con el argentino, Eh, chileno y aún el uruguayo no aunque brasil haya sido el profesor de tortura porque tenía la técnica que aprendió en panamá con los americanos y después la aprimoró con todo el conocimiento que, histórico que tenía brasil, brasil de reprimir el pueblo ¿no? y desarrolló una, una forma de tortura bien violenta y bien subdesarrollada no bien poco tecnológica digamos y la enseñó a los otras dictaduras, pero la verdad es que en, si agarramos muertos per capita y exilados per capita, Brasil probablemente es el menos duro, sí. pero al revés, ¿no? en la transición para el Estado de Derecho, Brasil es seguro, no, no conozco Paraguay, pero Brasil entre estos de los países mayores es seguro el que menos eh, profundizó en la responsabilidad de los militares. ¿no? Y por lo tanto, tal vez sea el país donde las estructuras del golpe estén todavía más eh, mantenidas, ¿no? más sobrevivieron más. Bien, Plinio, estamos llegando al, al mediodía en, en ambos países. Eh, nos parece una muy importante reflexión que además no, no habíamos hecho en torno no. al, al aniversario del golpe En Brasil desde el fin de semana, esperábamos también conversarlo contigo en este miércoles eh, Te mandamos el abrazo de siempre, el saludo para los compañeros de Contrapoder.net A la familia también, por supuesto Saludos a los oyentes, saludos a ti Hernán y un saludo particularmente especial a nuestra comandante Ángeles Exactamente. Que tenga una vida larga y, y con mucha salud Muchas gracias, Plinio. Un abrazo. Un abrazo. Fuerte abrazo, Un abrazo, Ángeles. Hasta pronto. Abrazo a todos.